nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa que en la radio Puente Alto. <coughs> Hay un sonido muy fuerte. Se Continuamos, esperamos que ese ruido no salga en la transmisión. Es tan fatal ese ruido que no me deja concentrarme. Son las nueve están? y ocho minutos. ¿Cómo están, queridos auditores? Que estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa, La Verdad, una alternativa que en la Radio Puente Alto. La Unión Europea ya ha redactado un plan para modelar una sociedad en un estado de guerra permanente, donde todo, desde el hospital hasta el enrutador, se puede reutilizar con militares. Se llama Readiness 2030 y transforma al viejo continente en un campo de entrenamiento. La guerra no se declara, se institucionaliza. El objetivo es convertir a cada estado en miembro de la Unión Europea en una base logística y cognitiva de la OTAN. Una plataforma sumisa, interconectada y pasiva. Hay que olvidarse de la defensa europea común. El plan es la integración funcional en el aparato estratégico atlántico con máxima centralización y cero control público <coughs> la infraestructura crítica es la columna vertebral de la resiliencia estratégica cada uno de sus elementos debe estar diseñado para la movilización en escenarios complejos y multidominio dice el documento ¿Qué y viene después de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán Los doce días de enfrentamiento entre Irán e Israel, junto con la intervención de Estados Unidos, dejaron un profundo impacto en los tres países. ¿Cuál es la situación de cada uno de ellos ahora que han cesado los combates y qué viene, y viene a continuación? Los enfrentamientos entre Israel e Irán desencadenados por un ataque ilegal y totalmente no provocado de Israel se han calmado por el momento. Tras hacer Estados Unidos lo que el primer ministro israelí esperaba que hiciera, bombardear las instalaciones nucleares subterráneas de Irán, incluida la de Fordow, con armas cazabunkers, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a Israel que detuviera sus ataques y reforzó esa orden cuando Israel envió docenas de bombarderos hacia Irán, poco después que se declara, decretara el alto el fuego, alegando una respuesta a dos misiles iraníes. Toda la batalla librada sobre la base de una amenaza ficticia de que Irán estaba cerca de adquirir un arma nuclear demostró cómo el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu puede manipular la inteligencia, la política y la ignorancia en Estados Unidos para provocar la acción estadounidense. Pero también demostró que no se puede obligar a Estados Unidos a actuar cuando no está dispuesto a hacerlo y lo que es más importante que cuando decide mantenerse firme, Estados Unidos tiene absolutamente el poder de frenar a Israel pero los 12 días de bombardeos e intercambios de misiles entre Irán e Israel así como la intervención estadounidense dejaron la situación muy diferente de antes que comenzara la escalada el propósito de esta farsa es y siempre ha sido crear un bloque de cambio de régimen en Washington y Bruselas con el objetivo de un ataque contra Irán que obligue a la República Islámica a abandonar el poder o sea, el objetivo real era el cambio de régimen, no, no el ataque a las instalaciones nucleares, Eso era un circo. Pero fracasó. Netanyahu se vio capaz de arrachar a Estados Unidos a una guerra de cambio de régimen en Irán, al igual que en Gaza y en Líbano. Israel demostró sin lugar a dudas que era capaz y estaba más que dispuesto a causar una destrucción extrema y una cantidad enfermiza de muerte. Los cambios políticos que buscaba Netanyahu no han llegado mediante la guerra. A pesar del sufrimiento que Israel ha causado con tanta hazaña, la guerra rara vez estimula en el cambio, y cuando lo hacen son los cambios que esperan los felicistas. Se desconoce la ubicación de las reservas iraníes de uranio enriquecido, pero los primeros indicios apuntan a que Irán aún las tiene, lo que significa que las trasladaron antes del ataque estadounidense eso es el, el emblemático del llamado éxito de esta misión ahora para que ustedes sepan juzgar el resultado desde el punto de vista estadounidense es un poco más complicado aunque muchos en el mundo Trump se oponían a que Estados Unidos actuara de alguna manera contra Irán, esto no se debía en general a un amor por la paz o a la preocupación por los peligros de, para los civiles en Irán eso no les importaba Se basaba en un impulso aislacionista para evitar de que Estados Unidos se enredara en una nueva guerra de Irán en Oriente Medio. Como esa era la raíz de la preocupación, Trump tenía la opción que eligió de atacar las instalaciones nucleares de Irán y luego poner fin a la lucha. Miren, escuchen esto que es muy importante. Para ello comunicó sus intenciones a Irán de antemano, o sea, le dijo, lo vamos a atacar. Así les permitió a los iraníes mover al menos algunos equipos y sus reservas de uranio y lo que es más importante para evitar la expansión de la guerra su personal fuera de la línea de fuego Irán respondió del mismo modo advirtiendo a Estados Unidos sobre su ataque en represalia contra la base aérea de al Udey en Qatar, una base norteamericana también le advirtió es un verdadero circo esta tontera ¿no? lo que sí le importa es que la OTAN y Europa le apoyen algo que no hicieron durante su primer mandato estas cosas esta, todo esto es un circo para la masa que se traga todas las noticias y todos los comentarios y todas las estupideces que dicen en las televisiones, en los medios, y que dicen los, los, los presidentes. Pero siempre hay que leer entre líneas y eso es lo que estamos buscando hacer, mis queridos no auditores. Ahora, ¿qué podemos decir? Las élites globalistas, que son las que mandan el mundo junto al anticristo, se dieron cuenta que el poder occidental, que es el poder que ellos manejan, estaba perdiéndose y se estaba trasladando hacia el oriente. Entonces, quedaron en la guerra en el 2014. ¿verdad? Todos lo han dicho, es, una, es un voz populi, ya lo han dicho, norteamericanos, lo han dicho varios. Y, y empezaron en el 2014 a armar a Ucrania. Y en 2022, Putin atacó a Ucrania, invadió a Ucrania para evitar una guerra nuclear. Entonces, como les ha ido mal en Ucrania, abrieron un nuevo frente entre Irán e Israel. Y también les ha, está yendo mal. De hecho, Occidente no tiene la capacidad que tiene, por ejemplo, Rusia. Toda la OTAN, todas las armas que fabrica la OTAN, toda la OTAN en un año, Rusia la fabrica en dos meses. ¿Se dan cuenta? Ahora, en Ucrania, la última conversación que tuvo Trump con Putin... Putin no se dio ni un ápice en las cosas que está poniendo como condición, así que la guerra va a seguir y seguramente tras sus objetivos Rusia se va a quedar con toda Ucrania, así como van las cosas. Eh, no es una guerra, va a ser una guerra larga, porque Putin no barre con todo, sino que va a ir de a poco avanzando, y destruyendo toda la infraestructura y haciendo que los civiles se vayan eh, desplazando antes de destruir todo. Entonces, esa guerra, siempre dijimos que esa era la guerra emblemática, porque ahí no se está luchando por el territorio de Ucrania, se está luchando por el nuevo orden mundial aquí está Occidente tras un mundo unipolar y Rusia a quien China China que se había siempre planteado a pesar de que siempre sabemos que China está con Rusia pero hoy día lo dijo claramente el canciller chino el ministro de Relaciones Exteriores chino dijo Rusia no puede perder en Ucrania y no permitiremos que pierda qué significa eso Eso significa claramente que están con Rusia, o sea que en cualquier momento entran a la guerra con Rusia. Es un bloque indisoluble. Entonces, esa guerra avanza y sigue avanzando y nadie la detiene. Ustedes creen que Israel, conociendo como es, y no es problema de Netanyahu, porque los que están detrás de Netanyahu son peores que él. Entonces, es un problema de los sionistas. ¿Ustedes creen que Israel va a renunciar a sus objetivos? No, sin lugar a dudas. En, estos, en este tiempo van a buscar la forma para rearmarse y volver a la carga. Van a buscar cualquier propósito, cualquier cosa. Tienen el poder económico. Entonces. Eh, Que no se piense que esto se pacificó, no hay ningún caso. Con esas mentes eh, endemoniadas, imposible que haya paz. Así que Occidente está muy mermado y están haciendo movimientos en Taiwán para distraer a China. Ese es el otro frente que tienen pensado las élites pero creo que el occidente aún no está preparado porque no tiene la cantidad de armas para afrontar un tercer frente allá en China así que yo creo que la guerra la de Ucrania va a seguir y momentáneamente lo, lo de lo de Israel-Irán va a esperar un poco y lo de China también va a esperar porque tienen que rearmarse para eso para rearmarse los europeos aprobaron recientemente un presupuesto del 5% del PIB un récord porque siempre así ha sido del 1% o menos después cuando empezó el, el, el año 22 lo subieron al 2 y ahora la subieron al 5 entonces con ese objetivo para prepararse para la gran guerra están subiendo los presupuestos Así que lo que nos espera, mis queridos auditores, es guerra, guerra y más guerra. Una guerra que no va a acabar porque los bandos tan, son irreconciliables y es una guerra existencial. Por eso que siempre decimos es la guerra del fin de los tiempos. Antes de entrar en, el, en este en, en, en temas espirituales, eh, mis queridos auditores, les voy, a, les voy a compartir un mensaje, perdón, un audio muy importante, antes del mensaje. esto es importante mis queridos auditores por favor pongan atención porque es muy pero muy interesante para que entendamos que hay un único poder todas estas tonteras que nos, nos tienen hablando a nosotros acá abajo que el comunismo, que el fascismo que esto, que la derecha, que la izquierda son estupideces nos dan, dan cuenta de nuestra pequeñez. Hay un solo poder, que es el poder del anticristo. Y eso de esto se trata este audio, mis queridos autores. Escúchenlo con atención. Esta es la familia más poderosa del mundo de la que se habla. Adiós, arrugas. Parece que están lejanos y que no afectan mucho a la actualidad, era importante para conocer la historia de dónde viene lo que vamos a ver a partir de este tercer capítulo que ya comienza a ser un poquito más de actualidad. Ya que en este tercer capítulo vamos a ver la expansión de los tentáculos de la familia Rothschild y su banca para crear el comunismo y eh, bueno, pues hacer de Europa lo que ellos pretenden que lo iremos viendo poco a poco. Así que vamos con este tercer capítulo. I'm <laughs> sorry. Vamos a ver otra revolución que está dentro del plan creado por Theodore Held para crear un mundo polarizado y cumplir la teoría de George Will Friedrich Hegel, el cual dijo, tesis más antítesis igual a síntesis, y fue la revolución comunista. Y para ello contó con varios personajes ilustres, pues mucha gente desconocerá que Karl Marx está en parte de Nathan Rothschild, era hija de Levin Barren Cohen, cuyo hermano Salomon era bisabuelo de Karl Marx. Curioso, ¿verdad? Pues más curioso debe ser el hecho de que hasta 1980 aproximadamente se podía ver en el Museo Británico dos cheques emitidos por Nathan Rothschild para Karl Marx para que elaborara sus famosos manifiestos comunistas. Si añadimos que Karl Marx estaba casado con Johanna Bertha Julie que estaba relacionada con toda la nobleza europea y se sabe que Marx tenía conexiones con las élites financieras y pertenecía a organizaciones masónicas y que estaba obsesionado en casar a sus hijas con hombres ricos, deduciremos que fue un testaferro de los Rothschild para crear el comunismo que terminaría asesinando a manos de los bolcheviques a toda la familia del zar de Rusia, al que la familia Rothschild se la tenía jurada por no dejarles crear un banco central privado como en el resto del mundo. Uno de los personajes que financió a Marx fue el rico empresario Friedrich Engels, que realizaron entre los dos el manifiesto del Partido Comunista. Y vuelve a ser otra curiosidad que un masón y un empresario, sean los promotores del comunismo. Bueno, ya sabemos más o menos cómo está terminando el comunismo en los países que han intentado llevarlo a cabo. ¿vale? Al final acaba siendo la destrucción del propio país. Además, fueron financiados por la familia Ruchin como hemos comentado. Es interesante ver que Marx escribía su manifiesto comunista al mismo tiempo que Karl escribía su antitesis la cual serviría de base para el nietzschianismo los tres financiados por la familia Rothschild, lo que ayudaría más tarde en el desarrollo del fascismo y el nazismo para posteriormente fomentar las dos guerras mundiales. Si analizamos realmente de forma objetiva el comunismo, el nazismo y el fascismo, nos damos cuenta que tiene muchísimas similitudes, pero bueno, eso sería otro tema a hablar. La idea era usar estas dos ideologías diferenciadas para dividir a la sociedad en bandos opuestos, para luego armarlos para combatir y destruirse entre sí, con la intención final de destruir las instituciones políticas tal y como eran hasta entonces, a las monarquías y a la religión, coincidiendo con el plan presentado por Wieshout en 1776. Momentos antes de morir, la esposa de Amherst Mayer Rothschild declaró «Si mis hijos no hubieran querido guerras, no habría habido ninguna». Curioso, ¿verdad? que Lenin y Trotsky tenían relaciones con los Rothschild es incuestionable gracias a los documentos llamados Sinfonía en Rojo Mayor, hechos públicos en 1949. Estos documentos decían los Rothschild eran los jefes del primer comunismo, Marx y los primeros jefes de la Primera Internacional fueron controlados por los Rothschild. Trotsky tenía que ser el líder de la URSS, incluso se casó con la hija de uno de los banqueros de la familia Rothschild. A pesar de los Rothschild, Lenin se impuso finalmente a Trotsky y firmó la paz con Alemania en 1918 desbaratando el plan de la élite. Los rochi también tenían puesto el ojo en Japón donde financiaron la revolución de Satsuma y Chosu, recreada en el último samurái restaurando la dinastía Meiji después del conflicto. Es curioso que después de esta guerra Japón pasó de ser un país feudal y con costumbres medievales a tener una industria tan avanzada como la americana en solo unas pocas décadas capaz de fabricar aviones, cañones e incluso portaaviones cuando los países europeos todavía usaban caballería para la guerra. Jacob Schiff Rothschild fue a Estados Unidos con un claro propósito, financiar a los que serían sus futuros aliados, los oligarcas Morgan, Rockefeller, Harriman y Carnier permitirían a la familia Rothschild tener un control sobre la banca, petróleo, ferrocarriles, industria y metalurgia, quedando oculto su nombre detrás de un entramado de empresas. A partir de ese momento podrían controlar Europa, América con sus colonias y gran parte de Asia a través de Japón, quedando la espina de Rusia. En este momento ya se estimaba que la familia Rothschild poseía el 50% de los recursos financieros del mundo occidental. Un famoso escritor, Werner Sombart, en su libro Los judíos y el capitalismo moderno, escribió, a partir de los años 1820 en adelante, puede considerarse como la era de los Rothschild, y hay un solo poder en Europa y se llama Rothschild los Rothschild siempre han utilizado socios o testaferros para hacer sus inversiones y de esta forma quedar en el anonimato y esto resultó evidente después de los casos de JP Morgan y el caso de la banca del Vaticano, cuando esta estaba en quiebra después de lo cual los Rothschild han pasado a ser los guardianes del tesoro del Vaticano. James Garfield presidente de los Estados Unidos solo por 100 días hasta que fue asesinado dijo en una ocasión, quien controle el volumen de dinero en nuestro país es el amo absoluto de toda la industria y comercio y cuando uno se da cuenta de que el sistema entero está controlado fácilmente de un modo u otro por un puñado de hombres en las más altas esferas, no hará falta que le digan cómo se originan los periodos de inflación y depresión. En 1871, el confederado Albert Peake, el único que tiene una estatua en Washington, y el francmason y carbonario Giuseppe Massini estuvieron enviándose unas cartas que fueron exhibidas por un tiempo por error en el Museo Británico, donde se revelan los planes de la élite mundial dominada por la familia Roche. En una de estas cartas, Le dice a Massini, fomentaremos tres guerras que implicarán al mundo entero. La primera de ellas permitirá derrocar el poder de los zares de Rusia y transformar ese país en la fortaleza del comunismo ateo necesaria como una oposición controlada y antítesis de la sociedad occidental. Las divergencias causadas por los agentes de los Illuminati entre los imperios británico y alemán serán utilizadas para provocar esta guerra. Un mundo entero agotado tras la guerra no interferirá en el proceso de construcción de la nueva Rusia y el establecimiento del comunismo, que será utilizado para destruir los demás gobiernos y debilitar a las religiones. La Segunda Guerra Mundial se desataría aprovechando las diferencias entre la facción ultraconservadora y los sionistas políticos. Se apoyará a los regímenes europeos para que terminen en dictaduras que se opongan a las democracias nazismo, fascismo, comunismo y socialismo y provoquen una nueva convulsión mundial cuyo fruto más importante será el establecimiento de un Estado soberano de Israel en Palestina que venía siendo reclamado por las comunidades judías sionistas. Esta nueva guerra debe permitir consolidar una internacional comunista bastante fuerte para equipararse a la facción cristiana occidental la tercera y definitiva guerra se desataría a partir de los enfrentamientos entre sionistas políticos y los dirigentes musulmanes este conflicto deberá orientarse de forma tal que el islam y el sionismo político se destruyan mutuamente y además obligará a otras naciones una vez más divididas sobre este asunto a entrar en la lucha hasta el punto de agotarse físicamente perdone que interrumpa el, el audio mis queridos auditores ahí está diciendo Cole será Describieron la, la, los diseños de las guerras Y la tercera guerra entre el sionismo y el poder musulmán Y en este caso Irán Así que ahí pueden ustedes imaginar por dónde viene la tercera guerra mundial Mis queridos auditores Paralelamente a la guerra entre Ucrania Que se desarrolla en Ucrania, entre Rusia y el occidente Seguimos mental, moral y económicamente. Los ciudadanos se verán obligados a defenderse contra la minoría mundial de revolucionarios, exterminar a esos destructores de la civilización y la multitud desilusionada con el cristianismo los espíritus deidistas estarán a partir de ese momento sin rumbo, a partir de aquí resultará del movimiento reaccionario general que seguirá a la destrucción del cristianismo y ateísmo, ambos conquistados y exterminados al mismo tiempo. En 1891, el líder laborista británico declaró en la agencia Reuters, estos chupasangres han sido la causa de incalculable daño y miseria en Europa durante el presente siglo y han acumulado su riqueza a través de fomentar guerras entre estados que nunca deberían haber peleado. Cada vez que hay problemas en Europa, siempre que circulan rumores de guerra y los hombres se angustian con miedo al cambio y a la calamidad, es seguro que la nariz ganchuda de los Rothschild está cerca con sus juegos de perturbación. Años más tarde, los Rothschild compran la agencia Reuters y comienza así el proceso de control sobre todos los medios de comunicación. En 1897 se celebra el primer congreso sionista en Basilea, Suiza, donde se trató la creación de un nuevo Estado judío en el actual Palestina y fue presidida por Theodor Health, quien comentaría, es esencial que los sufrimientos de los judíos empeoren.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 también fue provocada en la Segunda Guerra Mundial, pero de esto hablaremos en el siguiente capítulo. Los Rochi tenían como objetivo la creación de un banco privado que controlara el monopolio de la creación de la moneda estadounidense y para ello tuvieron que crear un eje bancario privado poderoso, e eliminar a varios presidentes que se oponían, entre ellos Abraham Lincoln en 1865, superar a la posición de los presidentes Andrew Jackson y Thomas Jefferson y subornar a muchas personas influyentes, entre ellos el mismísimo presidente Woodrow Wilson, así como eliminar a diversos poderosos opositores El empresario magnate de la minería Benjamin Guggenheim, el empresario John Jacob Castor y otro empresario llamado Salvador Strauss, que se oponían en bloque a la creación de la Reserva Federal. Precisamente son invitados especiales al primer viaje de un transatlántico de lujo en cruzar el Atlántico y casualmente murieron los tres en el Titanic, donde casualmente el propio promotor y constructor del barco no viajaba. Dejando vía libre a los Rothschild para que en 1907 crearan... Una crisis en Estados Unidos que les permitió la creación de ese banco aunque para evitar la suspicacia del pueblo evitaron la denominación banco central y por eso utilizaron la designación de reserva federal y aunque fue ocultado dicha reserva fue creada por parte de Paul Warburg, que sería el primer presidente de la FED que actuaba a las órdenes de Alfred Charles de Rothschild y que en realidad es un banco privada con la potestad de imprimir billetes sin el respaldo del oro prestarlos y cobrar intereses por ello además se le permitió que no necesite presentar balances como cualquier empresa y tampoco puede recibir auditorías todo esto fue ratificado por el Congreso y el Senado el 22 y 23 de diciembre de 1913, cuando la mayoría de senadores estaban de vacaciones de Navidad. El investigador Stephen Lindman lo explicó así. La legislación que le estableció fue tan dañina para el interés público que probablemente jamás habría sido aprobada si no hubiera sido encauzada mediante una reunión del Comité Parlamentario de Conferencia organizada en plena noche entre la una y media y las cuatro y media de la madrugada del 22 de diciembre de 1913, mientras dormía la mayoría de los miembros del Congreso. La La ley fue votada al día siguiente y aprobada a pesar de que muchos miembros del organismo habían partido para sus vacaciones de Navidad y la mayoría de los que quedaron no habían tenido el tiempo necesario para leerla o conocer su contenido. Suena familiar este proceder, ¿verdad? Incluso en la actualidad. Pero la aprobaron como un ladrón en la noche y fue convertida en ley por un Wilson inconsciente o cómplice que admitió posteriormente que había cometido un terrible error diciendo «Soy el hombre más infeliz, involuntariamente he arruinado a mi país». Una gran nación industrial está controlada por un sistema de crédito. Nuestro sistema de crédito está concentrado en el crecimiento de la nación, por lo tanto, y todas nuestras actividades están en manos de unos pocos hombres. Hemos llegado a ser uno de los peor gobernados, uno de los más controlados y dominados gobiernos en el mundo civilizado, ya no un gobierno de libre expresión, ya no un gobierno por convicción y el voto de la mayoría, sino un gobierno por el criterio y la coacción de un pequeño grupo de hombres dominantes. Quiero recordar, Estados Unidos es el país más endeudado del mundo. Probablemente su deuda supere al resto de todos los países del mundo juntos. Todos estos hechos llevaron a que Reginald McKenna, jefe del Banco Midlands de Inglaterra y canciller de Hacienda del Reino Unido, dijera en una ocasión, me atemoriza pensar que la gente común no quiera saber que los bancos pueden y crean dinero y aquellos que controlan el crédito de la nación dirigen la política de los gobiernos y tienen en sus manos el destino de la humanidad. Luis McFadden, presidente del Comité Bancario de la Cámara de Representantes en la década de los 30, escribió Señor presidente, tenemos en este país una de las instituciones más corruptas que el mundo ha conocido jamás. Me refiero a la Junta de la Reserva Federal y los bancos de la Reserva Federal. La Junta de Reserva Federal y una Junta de Gobierno que ha estafado al Gobierno y al pueblo de los Estados Unidos. Las depreciaciones y las iniquidades de la Junta de la Reserva Federal y los bancos de la Reserva Federal de actuar juntos han costado a este país bastante". Bastante más dinero como para pagar la deuda nacional varias veces. Esta institución maléfica ha empobrecido y arruinado al pueblo de los Estados Unidos, ha provocado la bancarrota de nuestro gobierno, ha hecho esto a través de la mala administración de la ley por la cual la Junta de Reserva Federal existe y a través de las prácticas corruptas de los jueces que la controlan. Imaginemos si la gente poderosa ha dicho esto, que luego por normalmente no ha sido destituida o eliminada, pues creo que tenemos que tomarnos en serio. Todos estos hechos. Bueno, ahí teníamos, ahí teníamos, queridos auditores ese interesantísimo audio que nos da nos da una pauta de lo de cómo actúan esta familia, que muchas veces la hemos mencionado acá, que son los dueños del mundo y que son la gente más mala que puede existir. Sin lugar a dudas, una familia que ha sido compenetrada por ángeles caídos por demonios, el objetivo desde hace casi 300 años de esa familia era apoderarse del mundo. Bueno, vamos a entrar en un tema ahora de tipo espiritual. Nosotros siempre nos hemos hablado, mis queridos auditores, de la justicia divina una cosa que cuando se habla es como intangible porque no sí vendrá o está empezando o no sé ¿Será, será verdad, será cierto cuándo vendrá cuando todos vemos las aberraciones que ocurren en este mundo decimos cómo no interviene Dios bueno hay un mensaje aquí muy importante El séptimo ángel, la séptima trompeta, 2 de septiembre de 2025, 2 de septiembre de 2032. El septenario tiempo de Dios. del cielo a la tierra. Atención. Año tras año, mes tras mes, día tras día, son el tiempo de los acontecimientos de Dios en la tierra. El ángel del apocalipsis toca la séptima trompeta que anuncia la justicia de Dios. Estad atentos los hermanos y las hermanas. Este mensaje acota y da el tiempo de la justicia humana. O sea, dejó de ser una cosa que, que no sabemos cuándo va a ser, si será verdad o no. Va a empezar el 2 de septiembre del 25 hasta el 2 de septiembre del 32. Y después de eso viene Jesucristo. Ser testigos de la obra de los justos con fuerza, valentía y fe. Yo, Adonisis, estaré con vosotros hasta el último día, el día de la aparición en la tierra de Cristo Jesús con poder y gloria. No soltéis las manos del arado. O sea, eso significa estar haciendo la, la obra, la voluntad de Dios. La tierra prometida se acerca cada vez más y pronto vuestro peregrinaje por el desierto llegará a su fin. El enemigo tratará de seducir, de seducir perdón, vuestro corazón y vuestra mente para alejaros de Cristo. Tratará a toda costa, con falsos testimonios, de convenceros de que la obra es inútil y perjudicial para vuestro futuro. ¿Qué futuro? Mirad siempre los frutos de mi mensajero, el escribiente, y nunca daréis pasos en falso. Os digo solamente, quien permanezca firme en la fe, él, su descendencia, y todos aquellos que ama, participarán en la sala de las de la bodas del Cordero. O sea, si ustedes hacen la obra de, de, de Cristo, ustedes, su descendencia, y todos aquellos que ustedes aman, participarán, En el nuevo reino, eso lo está diciendo. Donde Cristo celebrará la cena de las cenizas en la cual el ojo de vuestro espíritu descubrirá un universo infinito en el cual lo divino es omnipresente y la materia es eterna y en perpetua mutación. Estad atentos, estad atentos. Yo, el inmortal, estaré con vosotros hasta el último día. Paz, vuestro Adoniesis. planeta Tierra, 3 de julio de 2025. Ahora tengo aquí una cita bíblica para hablar del tema del séptimo ángel. Apocalipsis 11, versículo 15, dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta. Eso es lo que está diciendo el mensaje. Y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Los veinticuatro ancianos son doce arcángeles y doce ángeles, perdón, doce serafines y doce querubines, dicho de otra manera. Digamos. Diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu, gran, tu grande potencia y has reinado y se han airado las naciones, y tu ira es venida, tu ira es su justicia, y el tiempo de los muertos, para que sean juzgados, el tiempo de los muertos, cuando habla de los muertos, se refieren a los muertos en conciencia, para que sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeñitos, y a los grandes, y para que destruyan, para que destruyas, a los que destruyen la tierra. ¿Quiénes son los que destruyen la tierra? Los que la envenenan, los que la explotan, los, los, las grandes mineras, por ejemplo, que barren con todo y contaminan la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su testamento fue vista en su templo. Y fueron hechos relámpagos, voces y truenos y terremotos y grande granizo. ¿Qué significa este mensaje, mis queridos auditores? Significa, en buenas cuentas, que la justicia de Dios empieza fuerte el, 20, el 2 de septiembre de 2025 y termina el 2 de septiembre de 2032. Los primeros tres años y medio serán relativamente suaves y la vida podrá mantenerse en nuestro mundo. Pero los segundos, tres años y medio, la vida será muy difícil en el planeta. Porque habrá gran tribulación, como nunca la ha habido y nunca la habrá. Eso es la traducción que yo hago del mensaje, mis queridos auditores. Entonces, este mensaje hace tangible. Lo que para nosotros siempre era intangible. ¿Cuántas veces, mis queridos auditores, ustedes preguntaban ¿Cómo sabemos que estamos en el final de los tiempos? Cuando muchas veces se ha hablado de este tema. Una pregunta que tiene lógica, no es un disparate la pregunta, en ningún caso. Entonces, eh, este mensaje contesta en forma definitiva esa pregunta. Si bien es cierto, no da fecha del retorno de Cristo, pero no, se, se presume de acuerdo a lo que dice la Biblia y de acuerdo a lo que dicen los mensajes, que el retorno de Cristo será inmediatamente después de la justicia divina, porque la justicia divina es el, el tiempo del Padre, el tiempo del de día grande de Dios, como dice la Biblia también. Entonces... Después de ese tiempo vendrá el contacto y el retorno de Cristo sin lugar a ¿no? duda. Tengo esto muy importante este este mensaje mío. Lo voy a compartir en breve. Desde cuándo se ha convertido la juventud en una excusa para la ignorancia. Vivimos en una época extraña, en la que parecer joven, aunque no sepas nada, es más valioso que tener experiencia, sabiduría y criterio. Antes, ser joven era el punto de partida, el inicio del aprendizaje. Ahora, parece ser un escudo para no escuchar, no leer, no pensar, y lo peor es que muchos adultos, incluso viejos como yo, les han comprado la mentira, déjales que se expresen, decimos, están descubriéndose, descubriéndose, no, están siendo moldeados por pantallas, por modas, por un sistema que no quiere ciudadanos críticos, sino consumidores obedientes y manipulables. Se aplaude al joven que grita consignas prefabricadas y vacías de contenido, pero se calla al viejo que ha vivido para contarlas. Se venera al influencer que no ha leído un libro en su vida y se ridiculiza al sabio que lleva décadas avisando de lo que se avecina. ¿Por qué? Porque el primero entretiene y no molesta. El segundo incomoda. Y lo incómodo hoy se cancela. Ser joven ya no es una etapa. Es un valor de mercado. Pero cuidado, esa juventud vacía que ahora se idolatra será la que tome las riendas mañana, y cuando eso pase, si no despertamos a tiempo, ya no quedará nadie con la lucidez suficiente para evitar la catástrofe. ¿Juventud? Sí, siempre, pero con formación, respeto y propósito, y si no, que se aparten porque los que aún pensamos no vamos a quedarnos callados ¿Desde cuándo? Bueno, ahí Esta es muy, Me pareció muy interesante para compartirlo mis queridos auditores Los hombres del tiempo presente no reconocen a dónde van a parar Viven y sin embargo están muertos en el espíritu no encuentran ninguna comunicación con Dios, porque ellos no lo buscan. El mundo terrenal significa todo para ellos, pero más allá de eso no va su raciocinio y por eso cada día está gastado inútilmente en sentido espiritual. El desarrollo superior es dudoso. Sí, con frecuencia se nota un retroceso espiritual que repercute monstruosamente de consecuencias graves y aunque se les avisa a los hombres acerca de, la verdad, de su verdadera tarca terrenal, no prestan atención a tales advertencias, porque les parece de nuevo el mundo y sus exigencias lo único importante y de ese modo es fracasada su marcha por la tierra. Para estos hombres no es la tierra lo que debiera ser, Y El amor y la sabiduría de Dios no tolera que los hombres abusen de su vida terrenal, dándole otra finalidad que la que Dios le ha determinado, pues sus disposiciones son sabias e insuperables. Mas si el hombre no reconoce más la sabiduría de Dios, desdeña de ese modo también sus disposiciones, y esto solo puede conducir a su hundimiento lo que debiera en cambio evolucionar hacia arriba. Una evolución puede ir solo de adelante si el hombre se pone en contacto con lo espiritual y deja el mundo sin hacerle caso. Mas la humanidad está hecha un estafermo, se precipita y corre a la casa de metas terrenales. Ella es incapaz de ponerse en contacto con lo espiritual, porque de mala gana aspira a lo espiritual, pareciéndole que es sin valor puesto que no le aporta ningún éxito terrenal. Y eso es la decadencia espiritual. Ese es un estado al que Dios no puede estar mirando con los brazos cruzados, sino el que Él trata de remediar, sacudiendo Él a los hombres de su letargia espiritual, con sucesos que estremecen fuertemente el modo de pensar de los hombres para despertarlos. Dios tiene todo poder y Él en verdad demostrará también su poder a los hombres para que aprendan a reconocerle y traten de reflexionar seriamente sobre el sentido y la finalidad de su vida terrena. Y de ese modo les quita Él primero a los hombres eso que absorbe su mente más hasta ahora, bienes terrenales y alegrías terrenales. Para que reconozcan como primero la futilidad de lo perecedero y reaccionen después de tiempos de decepción sobre lo único que es valedero, sobre la relación del hombre con Dios. Esto es muy importante, esto es lo que hemos conversado muchas veces, que Dios nos va a quitar, nos va a destruir nuestro mundo, nos va a para que reconozcamos la futilidad de lo perecedero, o sea, lo, lo, lo, lo que perece, lo, lo material. Y reflexionemos desde tiempos de decepción de sobre lo único que es valedero, sobre la relación del hombre con Dios. Él intenta despertar en el hombre el anhelo hacia los bienes imperecederos, entregando a la corrupción todo eso que ha dominado hasta ahora su mente. Este es el motivo del suceso venidero que sin, la fal que sin falta deja que Dios que sobrevenga a los hombres para que el resto de sus vidas lo aprovechen aún para la salvación de sus almas, las que hasta hoy tuvieron que carecer de toda clase de cuidado. Bueno, vamos a continuar, queridos auditores, con algo que estábamos compartiendo con ustedes. Eh, preguntas y respuestas al estigmatizado Bon Giovanni. El asteroide que impactó en Lemuria cayó por asentamiento y evolución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 Esta fuerte cualidad mágica que puede transferir esas habilidades. De y así, los saltantes recibieron esta influencia sensible en la mente que fue capaz de aplastar a la gente en lugar de unirla. Usaron la magia cambiándola por tecnología. La confederación interestelar quería establecerse aquí en la Tierra, pero el cambio, esta raza humana quería aplastar a sus otros hermanos. Cuando la situación se estaba caldeando, es decir, cuando los atlantes con la teletransportación que poseían partieron con los vimanas a la conquista de los demás continentes de la tierra para aplastar a esos pueblos, la confederación decidió enviar como última advertencia primero al padre, encarnándose en el anciano de los últimos días, asesinado bárbaramente, y luego tres estudiantes, Ori, Nibiru y Barat que y crearon una academia, una especie de universidad de iniciados. Aquellos que aprendieron estas enseñanzas convirtiéndose en iniciados pudieron así inculcar y difundir una versión diferente de los hechos entre la población. Este es el futuro que aguarda la humanidad aún hoy. Tenemos otro tipo de energía no menos grave. Los tres iniciados de la Atlántida, Ori, Nibiru y Barat, prepararon un grupo de iniciados que luego fueron a El Dorado. Los que no estaban totalmente iniciados se emigraron a Egipto, a Cerdeña y en parte también a Sicilia y toda América del Sur, que es toda la Atlant Atlante, es decir, es el resultado de los escapados de las catástrofes de la Atlántida. En cambio, los malos y los corruptos de aquella época se hundieron junto con la Atlántida. Todas las tecnologías más avanzadas acabaron bajo el agua, que es la energía nuclear de hoy, y no se nos permitirá usarla, seremos destruidos primero. He dicho esto en todos los sentidos. Destruirán nuestra civilización si nosotros con las armas nucleares queremos destruir la Tierra y ocurrirá como en la Atlántida. Como hoy somos 8.000 millones, mientras que entonces la población era pequeña, estaba toda localizada en un territorio preciso. Ahora no pueden simplemente lanzar un asteroide. Por lo tanto, crearán catástrofes puntuales y estratégicas. Ahora ha llegado el momento en que el cielo dicte sentencia porque solo Dios o Cristo, su Hijo, puede juzgar al hombre. Nosotros no podemos juzgar a nadie, pero podemos reunir documentos, hechos y pruebas para dar una corrección fraternal a cualquiera. Cuando condenamos a un feroz criminal, no estamos juzgando como humanidad o como ciudadanos. Cuando el juez pronuncia la sentencia en nombre del pueblo italiano, por decir algo, es decir, el juez o la corte son nuestros portavoces pero desde un punto de vista teológico, no estamos pronunciando una sentencia estamos llevando a cabo una corrección fraterna hacia el acusado culpable así que el castigo, si queremos llamarlo así, debe ser correctivo y no punitivo sin embargo, hay algunos delitos, como los de la mafia en los que se aplica otra regla hasta que uno no se arrepiente y coopera La corrección fraterna no puede producirse. Si el mafioso no coopera, sabemos que no se desvincula de la organización criminal. Sin embargo, quien juzga es Dios, quien nos juzga en nombre del pueblo italiano, sino en nombre de sí mismo, y es el único que puede hacerlo porque solo Él nos conoce de verdad. Solo Dios conoce nuestros deseos, intenciones y necesidades, nuestro interior. Él sabe por qué cometemos determinados actos, sabe si actuamos por amor, por miedo, por ego, por oportunismo, por conveniencia o por protagonismo. El juicio perfecto es divino porque solo Dios puede leer atentamente, no tanto tus pensamientos, sino el motivo que hay detrás de una determinada acción. Si has creado una acción en la que no se expresa toda la verdad,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 Tenemos un, el ejemplo de Cristo, nuestro ejemplo sucremo. Dijo a sus apóstoles: Aún tengo que deciros muchas cosas, pero de momento no son capaces de soportar la carga. Juan 16, 12. Invita a los discípulos a confiar en él. Cuando Cristo dice: Comed mi carne y bebed mi sangre, está haciendo una metáfora o narrando un poema. ¿Qué significa comer su cuerpo?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 ¿De qué nos percatamos de los motivos, de los hechos que observamos? Si abrazo a una persona y eso le beneficia durante los próximos meses y realizo este acto sin obtener nada a cambio y no tengo ningún beneficio material al hacerlo, sino solo la alegría de espíritu, entonces he descubierto el motivo que hay detrás de una determinada acción. Entonces podemos descubrir el motivo nosotros mismos y ver si estos gestos siguen siendo coherentes. Debemos tener siempre discernimiento, mirar la acción, comprender el beneficio que la persona produce, lo que tiene como retorno por una determinada acción que realiza y si el retorno que pueda tener se convierte en un beneficio para los demás. Si con el tiempo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 perdón, Dios se ve obligado a juzgar a la humanidad y dictar una sentencia negativa en términos de dolor. ¿Qué significa sentencia de dolor? Significa encontrarse de nuevo con el sufrimiento temporal en la materia para crecer. Así que la sentencia de Dios es un acto de amor. Pensamos en ella como venganza, pero no es eso en absoluto. Un terremoto que destruye a 100.000 personas que mueren, pensamos que es una señal que Dios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 arrepentíos cuidado el juicio de dios llegará esto también lo dijo el papa juan pablo II, que para mí no es un santo pero sí una institución lo dijo en mayo de 1993 a los mafiosos nuestra señora también lo dijo en fátima de arrepentirnos dado que un gran castigo caería sobre la humanidad si sus palabras no eran escuchadas muchísimos mensajes han llegado del cielo sobre este tema También a través de vuestro hermano que os habla? ¿Por qué pensar ahora que Dios nos ha abandonado cuando nos ha advertido y no le hemos escuchado? Si hace siglos Giordano Bruno representaba la voz de Dios, la voz de la libertad, fue quemado vivo y metido en la hoguera. Ahora Dios puede desatar el fuego contra esta humanidad salvando a la gente buena y a los niños. Juan Pablo II dijo en 1998 que el hombre no se reencarna, así que no, sino que el hombre resucita. La opinión de la nueva teología sobre esta cuestión es la siguiente. Si tomáramos las palabras de Juan Pablo II al pie de la letra, significaría que Hitler, Mussolini, Provenzano y Rina, los dictadores argentinos, los asesinos en serie y los descuartizan resucitarán. Y en este punto sería mejor aliarse con Lucifer que negociar con los que resucitan a los criminales. Dios nos dice que en cambio que nadie resucitará del polvo, porque polvo somos y polvo volveremos. Como dice la Biblia, en cambio será el Espíritu el que resucitará y tomará un nuevo cuerpo. Esta es la ciencia de hoy y se llama ciencia del Espíritu. La eternidad existe, el Espíritu de los santos y también de los criminales es eterno como lo es el del espíritu, de los ciudadanos corrientes como nosotros, que no somos amos, ni santos, ni criminales, sino siervos que intentan crecer. También nosotros somos inmortales. Existe una ley que se llama reencarnación. Los papas del pasado lo sabían, como también lo sabe el papa Bergoglio, porque la reencarnación estaba contemplada por el cristianismo, desde que el mismo, Jes desde que el mismo Jesús Lo declaró cuando le dijo a Nicodemo, en verdad, en verdad te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un, un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús respondió, en verdad, te digo que el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. No te sorprenda si te he dicho, tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y odiáis su sonido, pero no sabéis de dónde viene ni a dónde va. Así sucede con el que es nacido del Espíritu. Esto se menciona también en otros puntos del Evangelio. Por ejemplo, cuando el arcángel Gabriel le dice a Zacarías que tendría un hijo y que sería llamado Juan el Bautista y que el Espíritu de Elías entraría en él, ¿qué significa que el Espíritu entraría en Juan el Bautista? ¿Cómo deberíamos llamar a esto? ¿Por qué somos tan hipócritas? Elías había existido incluso, se habían llevado su cuerpo en un carro de fuego. Así que si el alcalde dice esto, significa que es Elías quien debe volver. Pero si la dice que todos resultaremos, ¿por qué no es el cuerpo de Elías, sino el de Juan el Bautista, el que ha de renacer? Así que no estoy de acuerdo con lo que dijo Juan Pablo II, que se dedicó poco a la teología, y más a blanquear el dinero negro de la mafia con el que financió Solidarnos, eso no era teología cuando dijo esas cosas el papa cometió un grave error teológico ahora les digo algo Dios puede perdonarnos todos los pecados excepto aquellos contra el Espíritu Santo ciertamente uno de ellos es la bomba atómica pero hay uno que os revelo esta noche incluso un gran jefe de la mafia puede ser perdonado y los demonios lo saben Por eso los mafiosos son católicos. A pesar de su espíritu demoníaco siguen siendo creyentes porque saben que si cambian y colaboran, Dios les perdonará. Pero Dios no las perdonará si cooperan sin creer en Él. Así que debemos ser fieles a Cristo en el pecado y en la acción divina. En el pecado nos arrepentimos, revelamos la verdad, cambiamos y nos convertimos en buenas personas. Pero si nosotros no cometemos pecados graves, pero no reconocemos a Dios, El pecador se salvará, mientras que nosotros no. Este es el pecado contra el Espíritu Santo, no reconocer a Dios. Por eso Cristo llevó al ladrón al cielo, porque no le importaba cuántos pecados había cometido. Sabía que a través de la reencarnación y al arrepentimiento evolucionaría. A Cristo le interesaba y le sigue interesando el reconocimiento del Creador. Si rechazamos este reconocimiento, haremos la segunda muerte, aunque no cometamos ni un solo pecado. Así que debemos esforzarnos por no pecar, pero si cometemos errores, nunca debemos abandonar nuestra fe en Dios, porque de lo contrario seremos castigados, es decir, no seremos perdonados, se trata de un pecado contra el Espíritu Santo. El hermano ateo y no creyente no contempla la fe, y por lo tanto en ese caso solo cuentan sus acciones, Pero si tomamos un camino espiritual y de fe y lo abandonamos, no seremos perdonados. Podemos pecar, pero nunca debemos dejar la fe en Cristo. Podemos dejar nuestras parroquias, asociaciones o arcas, pero no es nuestra fe en Cristo. Esto es muy importante porque renecar a Cristo y por tanto a Dios, el Creador, es un pecado contra el Espíritu Santo. La rescarnación existe, le guste o no a Juan Pablo II, que ahora también la disfruta, en el otro lado y ha comprendido cómo son las cosas cuando dice la disfruta en el otro lado significa que la disfruta ahora que, que está en el espíritu y que ha comprendido cómo son las cosas porque ahora sí en el espíritu sí se sabe la, la verdad de las cosas ahí se sabe la verdad cuando estemos en el espíritu vamos a saber toda la verdad Regalo que le... ¿Quién crees que causa más daño en este mundo? ¿Los malvados? ¿Los crueles? ¿Los que conspiran? Pues no, los peores son los tontos. Los que piensan, no dudan, no razonan, los que se dejan llevar por cualquier consigna, cualquier whatsapp, cualquier tontería disfrazada de verdad los que votan sin saber odian sin motivo y opinan de todo sin haber leído nada el malvado al menos sabe que hace el mal tiene estrategia motivo culpabilidad incluso pero el tonto el tonto ni eso el tonto es un arma sin control lo usa cualquiera lo manipula cualquiera y encima cree que está haciendo el bien el tonto no necesita tener poder se lo prestan los demás por eso hay que tenerle más miedo a un tonto motivado que a cien malvados organizados porque el mal se combate pero la estupidez, la estupidez es pandemia sin vacuna ¿quién crees que...? Lo encontré muy interesante por eso que se lo, se lo compartí cuánta verdad en eso no realmente cuánta verdad impresionante Olvídate de las costosas terapias físicas. Bueno, la verdadera iglesia es espiritual, por eso seguimos siendo católicos y fervientes creyentes intentando que la ley de reencarnación vuelva a la iglesia. Es una tarea ardua, pero la llevamos a cabo incluso en las parroquias cuando sucede. Les respondo ahora como ciudadano creyente y les digo cuál es mi relación hoy con la iglesia terrenal, que incluso es un estado con un puesto en la ONU. La Iglesia es también una institución terrenal. Mi relación con la Cúpula Suprema de la Iglesia hoy es de devoción. No es necesario relatar hechos acaecidos recientemente en mi persona porque no sirven, sirven a nuestra modesta y pequeña obra, ni para la grande y suprema obra que tiene el Papa y personas como él. La Iglesia hoy está dividida en dos bloques. El símbolo de esta división fue la presencia de dos Papas. El primero, Ratzinger, ya, falecido, ya fallecido, Representaba a la iglesia inquisitorial, materialista, prostituta, ramera, mafiosa, hipócrita, engañadora, pedófila, blasfema y perpetradora de los peores crímenes. Esta iglesia, que en cientos de años ha cometido crímenes peores que los del de mafioso Rina. Un papa que pertenecía a esa iglesia mató a puñaladas con la cruz de oro que llevaba en su pecho a uno de sus rivales en el amor. Uh -huh. La sangre corría por toda la sotana blanca de aquel que era el representante Supremo de Cristo en la tierra. Otros papas realizaban orgías, incluso violaban a sus hijas y, y, y hubo numerosos incestos. Ni siquiera los mayores mafiosos hacían tales cosas. Esto lo cometieron altísimos representantes de, de la santa, entre comillas, iglesia católica apostólica romana. Hoy es, la iglesia está dirigida por una persona decente, por un hombre que fue poderoso en Argentina, Esto está hablando de cuando, cuando estaba el Papa Francisco, obviamente. Y al que he insultado en la televisión nacional, en una conferencia ante 1500 personas en Buenos Aires, insulté al Cardenal Bergoglio, Bergoglio porque había callado y no había hecho nada para proteger a los más débiles y al pueblo de los torturadores argentinos, a los que quizá también él o sus hermanos cardenales daban la comunión. Algunos de ellos dieron la comunión a Videla y a los hombres que mataron 35.000 jóvenes inocentes masacrándolo. Nosotros, periodistas, entrevistamos a Videla en la cárcel y dijo que se sentía un enviado de Dios. No se sentía culpable porque el Papa y la iglesia lo habían consagrado para llevar a cabo ese genocidio. La iglesia de Ratzinger murió con él. Ciertamente todavía hay víboras insinuadas en la iglesia, como el secretario del Papa que acaba de fallecer que trata de infundir y obstruir hipócrita y frisaicamente al Papa Francisco. Espero que el actual Pontífice pueda seguir su camino. Si algún día me encuentro con él, una de las cosas que haría es pedirle disculpas por los insultos proferidos en Argentina. Estoy seguro de que me respondería que no pasa nada, porque... pero que no me equivoqué. Estas son las personas que deberían dirigir la iglesia y estas son personas que realmente la dirigen hoy. Tengo una magnífica relación con sacerdotes misioneros como Don Chotti, al, al que he hecho bautizar a mis hijos. Sé que es convocado todos los meses por el Papa que quiere escuchar en sus oídos directamente sin filtro el estado de la lucha contra la mafia en nuestro país. Tuvimos el honor de estar presente en la bendición del Papa a todas las asociaciones antimafia y cuando Bergoglio excomulgó a la mafia después de 500 años. También hemos criticado al Papa Francisco porque también tiene que hacer política, aunque no quiera. Pero es el jefe del Estado Vaticano, por lo tanto, como tal, tiene que someterse a compromisos y negociaciones. En cambio, Cristo no hizo compromisos. El Papa tiene que hacerlos, y lo entiendo. Nuestra crítica al Papa es siempre política y nunca teológica. Lo que dice sobre teología no lo criticamos, salvo el discurso sobre la reencarnación porque si él dijera la verdad se vería inmediatamente obligado a abdicar, ya que estaría cometiendo un delito de violación del catecismo, que podría costarle la destitución. El Papa tiene un poder absoluto por derecho canónico, pero a lo largo de los años se ha creado una comisión de cardenales que puede destituirlo si pierde la cabeza. Esta es mi relación con la Iglesia. Hasta antes de la elección del Papa Francisco estaban en, en guerra contra la cúpula de la iglesia. El Papa Francisco conoce la historia de su predecesor, Juan Pablo I, envenenado por una congregación de cardenales por el secretario de Estado y Paul Marcinkus. Este acto se puso en marcha no por problemas personales, sino por la mafia que corría el riesgo de perder todo el dinero invertido en el Banco Vaticano. Creo que el Papa Juan Pablo II no se equivocó en su acción teológica. Utilizó el mal para hacer el bien. Incluso Jesús decía hacernos amigos de las riquezas injustas. Pero el Papa cogió el dinero de la mafia para dárselo a solidar solidarnos. Su gravísimo pecado fue que hizo un préstamo, una inversión dado que no fue una donación era un préstamo con intereses que debía devolverse con intereses a la mafia así que un error teológico al aceptar un préstamo y no una donación de la criminalidad de la criminalidad y sanguinaria de Italia y un error político y obviamente como ocurre en Italia y en todo el mundo los que más pecan y más crímenes cometen se convierten en santos a partir de esto se puede entender por qué la iglesia siempre me ha mantenido alejado Alguien como yo no es aceptado por esta institución. Un hombre parecido a mí hace dos mil años, llamado Juan el Bautista, al que los fariseos adoraban por su teología, pero al que mantuvieron alejado en el desierto. A la iglesia de hoy me gustaría decirle, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero porque decís, nosotros vemos, vuestro pecado permanece. Sabiendo toda la verdad, pero sin decirla, el pecado de la iglesia permanece así como su condena. El capítulo del Apocalipsis habla de la, iglesia de, de, la, de la iglesia católica, la de Ratzinger, y del triunfo de la iglesia de Bergoglio. Allí está escrito en la que cae la gran Babilonia, la gran ramera que está sentada sobre las siete colinas. Por lo tanto, habla de la caída de la iglesia católica romana materialista. Giordano Bruno no fue tolerado por la cúpula de la iglesia y esto, no solo por lo que proclamaba sobre los mundos habitados y la reencarnación, sino porque su teoli, su, con su teología liberaba el alma, la, mente la basura del y espíritu, es de aquellos a los que hablaba, dando alegría a los que encontraba. La iglesia debe dar esperanza, vida, alegría, amor, libertad y justicia a quienes la siguen. Y afortunadamente, con este Papa, esto está sucediendo poco a poco. La iglesia de la época de Giordano Bruno daba muerte, miedo, tortura y era la iglesia del terror a ser injustamente asesinado por, por esta institución. Giordano Bruno fue mercurio venido del sol para traer luz y así lo hizo. Su misión era instalar en los jóvenes de entonces en sus células y, y por tanto en su genética la verdad que hoy empieza a triunfar porque muchos jóvenes que le siguieron entonces, hoy se ha reencarnado con nosotros, o en otros lugares del mundo en donde se respira la verdad cósmica, el universo infinito, la vida de, en toda la naturaleza, el hecho de que cada átomo es vida, la vida fue creada por Dios, pero a través de la ciencia, es decir, la vida viene del átomo de hidrógeno sin el cual no habría nada, no hay vida sin el sol ni las estrellas. Esto le decía Giordano Bruno y lo transmitía a sus jóvenes. Hay miles de millones de planetas habitados. El espíritu es la parte inmortal de la inteligencia. Esto es lo que enseñaba. Antes se pensaba que era correcto dividir la inteligencia del alma. La iglesia también lo pensaba y, es, y ese era un grave error. La inteligencia y el espíritu son la misma cosa. Cuando dices yo soy, tu cerebro está pensando y procesando, porque hay una inteligencia que lo hace pensar. Esta inteligencia es el espíritu. Incluso quien está enfermo y ya no puede pensar, está dotado de un espíritu que es uno con su inteligencia. Todo es vida. Hoy hemos superado incluso a Giordano Bruno en el sentido de que él en aquella época no podía decir todo. Por eso fue un verdadero profeta, hoy sabemos por los extraterrestres que ellos hablan con las plantas, con los animales, con las piedras y también con las personas. Nosotros como humanidad no escuchamos y somos más duros que las piedras porque ni escuchamos ni respondemos. Estos seres han descubierto a través de una ciencia que la vida está en todas partes. Incluso cuando creamos artefactos de vida, como un vaso hecho por el hombre, si nos detenemos a observar ese material con el microscopio especial veríamos que contiene átomos <ríe> hay millones y millones de ellos que giran alrededor del cristal pero como no hablamos el lenguaje de esos átomos no podemos interactuar racionalmente con ellos pero si utilizáramos un microscopio electrónico capaz de descifrar sus movimientos comprenderíamos su expresión que se produce a través de movimientos armónicos o desarmónicos Por lo tanto, lo que, el hombre común, lo que al hombre común le parece una locura, para los extraterrestres, es ciencia. Ellos son capaces de comunicar con objetos que parecen inanimados, pero que en realidad están llenos de vida, porque la vida está en todas partes y en todo. La ciencia de hoy es tan sectaria y dogmática como la iglesia en algunos aspectos incluso peor. Obviamente me refiero a los científicos actuales y no a la ciencia en sí. Hay un motivo por, por lo cual la ciencia no lo toma en consideración. Por ejemplo, mis estigmas. En cierto modo lo comprendo, aunque yo sea la antítesis de esa mentalidad. Los milagros y las manifestaciones irracionales de lo imponderable no obedecen a nuestra ciencia sino a otro tipo de ciencia. Si uno de los organismos encargados de examinar lo paranormal y decir que no es más que mentira, le hubiera ordenado al Señor hace dos mil años que hiciera un milagro por encargo, Jesús se habría negado, igual que se habría negado a mostrarle hechos imponderables y divinos, porque resulta que la manifestación divina del milagro desafía la racionalidad del hombre. Yo, personalmente, me, ya me he sometido a una minuciosa investigación con varios médicos. Pero si tuviera que hacerlo, haciéndome encadenar los brazos durante un mes para ver si este signo es real, como querían hacer en Italia, los estigmas no sangrarían. De hecho, hasta podrían desaparecer. ¿Por qué se lo están preguntando? Porque no es el hombre quien decide si un milagro es real y lo demuestra. Si es Dios. Cuando hace dos mil años Jesús resucitó a Lázaro, que estaba muerto, con el cuerpo ya comido por los gusanos, este milagro fue interpretado por la ciencia de la época como un montaje. Se dijo que se había colocado un cadáver falso dentro de la tumba, que Lázaro nunca había muerto y que había un doble que había actuado. Esto sucedió hace dos mil años, en la época en que no había científicos tan avanzados como los de ahora, en una época en que la medicina y la tecnología eran inexistentes. Sin embargo, lograron afirmar lo que os he contado. Esto lo dijeron los médicos de la época que fueron interrogados por Herodes, y no los que presidían el Sanedín que conocían la verdad de lo que hacía Jesús. Los doctores engañaron a Herodes dije, diciendo que todo era un montaje y él se convenció de que era un fraude. Ahora bien, si los supuestos expertos en ciencia de la época dudaron de Jesús, imagínense hoy si pueden aceptar los estigmas o entender lo imponderable. Sé con certeza que cuando los extraterrestres aparezcan en naves espaciales y demuestren que existen, la corriente dominante convencional y los científicos dirán que es una escena de Hollywood, y cuando de estas, de estas naves aparezca Nuestro Señor dirán que es un gran teatro y aconsejarán a la gente que no crea o que los extraterrestres vienen a impedirnos Jesús me dijo al respecto que desplazará al hombre porque resucitará a los muertos los primeros que resucitará serán los parientes de mil detractores si el presidente de una de estas entidades que denigran todo lo místico o paranormal se encontrara con un hijo fallecido en esos días en que el Señor regresará Jesucristo lo resucitará y no podrá no creer que todo es verdad lo resucitará a todos los difuntos tres días antes de su manifestación. ¿Se imaginan lo que puede pasar? Veremos a la gente salir de su tumba tres días, antes, perdón, tres días después de la muerte, y entonces Jesús comenzará a hablar, y el juicio comenzará, y será severo. Hacia la ciencia no veo ignorancia ni cerrazón mental, sino engaño. La ciencia actual está al servicio del poder. Esto también lo dijo el difunto periodista giuleto Chiesa, que demostró científicamente el hecho de que los científicos de hoy están en su mayoría a sueldo del poder económico, político y militar del mundo. Los científicos ocultan valiosos descubrimientos porque el poder de los petrodólares, los comerciantes de armas y las finanzas no quieren que la humanidad se libere. Entidades como la de las grandes falsos expertos en lo paranormal, solo representan a mercenarios de esta ciencia tan ser seria al servicio del poder. Los científicos tienen la evidencia científica y por lo tanto repetible de que la Tierra está viva, y lo saben a través de sus maquinarias más avanzadas. Algunos científicos revolucionarios, cuando ya no han podido permanecer dentro de la lógica del poder, han revelado que la planeta es un ser vivo que tienen pruebas de ello. Los científicos tienen millones de pruebas de existencia de ovnis, tienen tantas que ahora declaran que existen, pero siguen ocultando esta realidad porque saben que ciertas verdades pueden liberar el pensamiento del hombre. En tiempos de Giordano Bruno, los dirigentes de la iglesia católica de la época, representados por el cardenal Belarmino, el cual amaba al filósofo y estaba enamorado de él, no tenía nada en contra de Bruno, excepto el discurso de la reencarnación. Esto se lo dijo directamente Belarmino a Giordano Bruno, pero este se negó a retractarse. Así que no había ningún motivo personal contra Giordano Bruno, sino que todo estaba ligado al poder político, igual que hoy. Si la gente de hoy empezara a, a pensar libremente y a comprender ciertas verdades, se acabaría el consumismo. La gente ya no consumiría como antes, ni gastaría el dinero como se gasta hoy. Habría una forma de energía limpia y gratuita, un punto de referencia económico y financiero en el que todos podrían ahorrar y disfrutar de las comodidades que tienen incluso los poderosos. No habría más guerras y las fábricas de armas, las sucias y criminales asesinas que venden armamento, acabarían cerrando. Me odian y me mantienen alejado de la Iglesia y del poder porque digo nombres. En Italia tenemos una de las empresas de armamento más poderosas del mundo. Pero, ¿han visto a sus directores generales en la televisión o en la calle? ¿Son los criminales legales los que fabrican un arma para matar? ¿Cómo deberían ser llamados? Si empezáramos a pensar libremente, las civilizaciones extraterrestres se sentarían con nosotros a la mesa Perdón. y nos ofrecerían una oportunidad de prosperidad. La ciencia actual sabe la verdad sobre los extraterrestres y tiene más pruebas que nosotros de lo que difundimos, es cierto, pero lo oculta y esconde porque está a sueldo del poder. Juneto Chiesa me dijo que un científico al servicio del pueblo y que sirve a la Constitución puede ganar unos miles de euros al mes, mientras que un científico que descubre el motor hidráulico tiene dos posibilidades, que lo maten o que lo compren, y le paguen cientos de millones de euros. Así que los científicos son corruptos. ¿Creen ustedes que el científico medio que ha estudiado durante muchos años y piensa en ganar dinero ¿Se niega a servir un magnate dispuesto a ofrecer millones de dólares? En el hombre ha ocurrido un accidente causado por el mismo, y esto proviene de un atávico instinto de la creación. El hombre tiene un instinto atávico y creativo, como lo tienen todos los seres del universo. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios imagen significa luz, esplendor y emanación semejanza significa que el hombre posee un espíritu eterno tal como Dios mismo lo posee imagen es pues esplendor, emanación, creatividad semejanza es en cambio inteligencia, espiritualidad individualidad por lo tanto debemos intentar comprender dónde y por qué nos equivocamos ¿Y por qué la gente es así tan mala? Para ello tenemos que remontarnos a la noche de los tiempos y la metáfora de Lucifer que nos lo enseña. Nos hemos no hemos comprendido realmente la experiencia de Lucifer. Deseo aclararlo con estas palabras que siguen. El hombre es semejante a Dios. El hombre es Dios. Este instinto atávico que el hombre tiene que tener, de poseer y de, y de dar, de quitar y de otorgar, de gozar y hacer gozar, de castigar y de consolar, viene de Dios. Es el mismo que nos da este instinto. <coughs> somos a su imagen y semejanza, no nos equivocamos al no aceptarlo, y mientras no lo hagamos, siempre sufriremos. Podemos aceptar que somos imagen, esplendor, creador, y por lo tanto somos como Él, Somos Él y que somos semejantes o espíritus eternos como Dios Y por tanto existimos eternamente Pero no podemos aceptar que somos el efecto de una causa anterior Al hombre no le gusta aceptar que es un efecto y no una causa Este discurso de que somos un efecto no lo aceptamos y lo llevamos dentro A nadie le gusta aceptar que hay un jefe ¿Quién en las oficinas quiere a su jefe? Son unos pocos La mayoría de los empleados lo respetan por, debe, respetan por deber, por dinero, por ética y por salario, pero por dentro no aman al jefe. Este es un ejemplo trivial que se entienda mejor como, como, para que se entienda mejor cómo son las cosas. Nuestro instinto atávico es la falta de voluntad para aceptar, siendo esplendor, luz, eternidad, creatividad, que existe una causa que nos creó a partir de sí misma. Hay una parte de espíritus en el universo que se han dado cuenta de esto Y por lo tanto disfrutan del poder de Dios en su interior Y aceptan Adonis me dice yo soy vuestro creador Pero yo mismo fui creado por el Espíritu Santo A quien todos debemos obediencia y devoción Ese es nuestro rol Cristo mismo habló de un Padre común a todos nosotros, a Él y a Dios, que es la fuente primaria de vida. Todos los pensamientos, cosas, imágenes, personas y por lo tanto de todo lo que existe. Es uno el sujeto que es la fuente de todo y debemos aceptarlo. Debemos aceptar que hay una causa y un efecto que generó todo, que generó todo, ama y disfruta el hecho de que estemos en ella y que seamos al mismo tiempo un gozum individual que reconocen que esta es la causa. Muy interesante eso, ¿no? Bueno, llegaron preguntas de nuestro auditorio, y vamos a ir con las preguntas. y semejanza de Dios Pablo, ¿qué significa ser imagen y semejanza de Dios? Este, ¿Somos imagen en la perfección o en la imperfección? porque si fuéramos imagen y semejanza para el bien, seríamos solamente el bien de Dios, o Dios también tiene una parte mala Pablo Interesante tu pregunta, mi querido Muy, muy, muy potente la pregunta bueno, aquí dice lo que estábamos compartiéndoles queridos, imagen significa luz, esplendor y emanación tú haces una pregunta lógica mi querido doctor pero, pero cuando se refiere a imagen y semejante se refiere a potencialidad porque también dice que somos dioses y yo creo que ni tú ni yo nos sentimos dioses, ¿no es cierto? porque nos falta muchísimo pero sí podemos llegar a ser dioses tanto tú como yo entonces se refiere a potencialidad no hay un problema de que de que, de que Dios eh, tenga cosas malas no, nosotros tenemos cosas buenas y malas porque estamos verdes todavía eh, pero tenemos la potencialidad de ser de imagen y semejanza la imagen significa luz, esplendor y emanación y la semejanza es inteligencia, espiritualidad, individualidad eso es lo que te puedo decir entonces básicamente tu pregunta tiene mucha lógica mi querido auditor pero falta el elemento potencialidad o sea nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios porque tenemos la potencialidad todos cuando alcancemos formas superiores de conciencia de llegar a ser como él eso es nuestro norte nuestro hacia allá tenemos que ir en muchos millones de años podemos llegar cuando estamos fuera del cuerpo el tiempo no existe aquí vivimos el tiempo lineal y entonces cuando pensamos eso esos millones de años es, es como tan al, inalcanzable tan lejano pero cuando dejamos el cuerpo el tiempo no existe El tiempo como lo conocemos acá, Dios. Veamos tu pregunta, revisémosla por si algo queda atrás. Pablo, ¿qué significa ser imagen y semejanza de Dios? Es decir, que ¿somos imagen en la perfección o en la imperfección? Porque si fuéramos imagen y semejanza para el bien, ¿seríamos solamente el bien de Dios? ¿O Dios también tiene una parte mala? Lorena, bueno, ahí estamos con la ah, pregunta, noche, mi querido pero... auditor, parece que. Vamos con otra pregunta. Lorena, buenas noches, desde Concepción Interesante tu programa ¿Por qué se acabó tan rápido la guerra israel iran ¿Qué ocurrió ahí? Era todo... Qué buena tu pregunta Mi querida Lorena, mira La guerra esa Se acabó Porque Israel A diferencia de lo que Pensaba el mismo Israel Y Estados Unidos No fue capaz de soportar, no La verdad es que no pensaron que Irán tenía misiles tan avanzados capaces de superar todas sus defensas antiaéreas. Y les hizo mucho, mucho daño. Y a Israel se le estaba acabando la gente, se le estaban acabando los misiles y se le estaban destruyendo las ciudades más importantes. Le destruyeron cinco bases militares, y le destruyeron tres aeropuertos, y le destruyeron el puerto de Haifa entonces en, si no paraba la guerra eh, en una semana más iba a tener que rendirse y eso no quería hacerlo entonces le pidieron ayuda a su papá Estados Unidos para terminar con este conflicto pero este conflicto no ha terminado está en pausa mi querido Lorena eso que no te quepa ninguna duda eh, está en pausa no ha terminado, ni mucho menos, ni va a terminar de hecho tal como leímos este conflicto es el conflicto principal de la tercera guerra mundial así que este conflicto en cualquier momento se desata de nuevo así que no va a terminar vamos con otra pregunta de Santiago Centro ¿Qué implica que la nueva presidenta de Chile vaya a ser comunista? Lo más probable es que se haya dejado O los medios están elevando Y es verdad que el comunismo es ateo no cree en Dios Entonces, ¿por qué la gente sigue a los ateos? Bueno, tu pregunta <ríe> A ver esta última parte La vamos a dejar para el final <ríe> Porque en realidad Dicen los ateos que nos preocupamos De que no creen en Dios Cuando si nadie cree en Dios, mi querida quien cree en Dios? Los que dicen creer en Dios tampoco creen en Dios. Bueno, ¿qué significa que esta presidenta, o sé sea, que esta Janet Jara siendo comunista? Bueno, ya no existe el comunismo, mi querido. ¿Cuántas veces lo he dicho? Es una fachada. Este, esta presidenta, si es que llega a ser presidenta, lo, no sé si va a ser presidenta. No lo sé, ¿por qué no lo sé? Eh, Pero si eh, no hacer igual que Boris no va a ninguna diferencia. Además se va a salir del Partido Comunista. Boris ha su gran capital, aprovechar a a poder estado con la Unión Europea. Eso significa permitir a las transnacionales eh, que de, depreden el país, incluso de una forma peor que como lo hicieron con el gobierno de Piñera. Entonces, eh, si tú me dices que eso es comunismo no, dista mucho de comunismo eso no, no es eso, ese, de, ese nombre de comunismo de Partido Comunista y que piensen que es comunismo y que no, explotan seguramente las campañas de la derecha irán orientadas a, a mantener ese, ese miedo que han creado durante más de 50 años contra el comunismo un comunismo que no existe es más que en Corea del Norte y en ninguna otra parte más Y entonces, eh, para mí modo de ver es Bachelet.2, eso es, es Jara, si es que llega a ser presidente. No sé si lo sea, pero no tiene ninguna importancia, las cosas van a seguir igual y van a seguir depredando nuestro país y las transnacionales van a ser felices, las transnacionales, las transnacionales que están en nuestro país, están, están felices con esto con la posibilidad que sea esa la presidenta y no, por ejemplo, un CAST o una MATEI. Porque, aunque tú no lo creas, es tan grande la estupidez de la gente que cuando hay un gobierno de derecha, ¿por porque dice que es de derecha, con título, y amor, la gente se revela por, por inercia. Cuando el gobierno de Boris... Están de derecha o tienen los mismos comportamientos, pero con otra fachada, ¿me entiendes? Pero la gente es tan estúpida y tan ignorante que no se da cuenta de eso. No sabe, porque no lee, no se informa realmente, no sabe las leyes que se aprueban. Entonces, aquí no va a cambiar nada. Presentamos al principio un audio del de único y verdadero poder que hay ese es el único poder, verdadero poder, esas son cosas para entretener al, a la gente, al, al ignorante, a la masa, ese tipo de cosas, que es comunista, que es de derecha, eso es para que se entretengan, para que la gente crea que vive en democracia, y no sepa que vive en un imperio, un imperio nefasto que nos gobierna como una dictadura mundial, un único poder, esa es la realidad. Vamos con otra pregunta. Hay una pregunta ahí que no se escucha nada. Gatica, desde Iquique. Saludos a todos. Interesante el programa. ¿Qué significa los siete rollos, siete sellos de apocalipsis? Son literales. Hoy estamos viviendo los últimos rollos. Los sellos los sellos, las trompetas y las copas son distintas formas de descripción cronológica de los acontecimientos que ocurrirán en el llamado fin de los tiempos recién leímos un mensaje que hablaba de que la séptima trompeta está Sonando y dicta un periodo de la justicia divina donde describe muchos hechos que están en el Apocalipsis 11 que van a ocurrir aquí, que son hechos de la justicia divina cosas fuerzas de la naturaleza actuando muy fuertemente las copas describen la justicia divina con más precisión y, el, y los sellos como tú decías también son descripción de hechos hoy día estamos entre el cuarto y el quinto sello, el sexto sello es cielos nuevos y tierra nueva, o sea que ahí se va a producir el, el cambio del eje de la tierra y después de todos esos acontecimientos que se desarrollaron en ese periodo que describimos en el mensaje vendrá el séptimo sello que es el retorno el retorno de Cristo mismo Eso es lo que te puedo decir, mi querida amiga de Iquique, que es la primera vez que nos no hacen al menos una pregunta de Iquique. Así que, saludos, mis queridos amigos de Iquique, de la primera región, a 1850 kilómetros de acá de Santiago. Muchas gracias por, por vuestra pregunta. Aquí tenemos otra pregunta que parece que nos... Obvio que no tiene nada. Ricardo, desde Osorno, está bueno el programa. Osorno. Es Yahvé, el dios de la humanidad, o solamente fue el dios de Israel, un alunaki, un reptiliano. ¿Qué opinas tú de... Yahvé, mi querido... amigo de Osorno... Es una instrumentaliz instrumentalización del demonio. Yahvé es compenetrado por Satanás. Yahvé no es un reptiliano, no es un extraterrestre, ni mucho menos. Es un ser de la cuarta dimensión compenetrado por Satanás que se hace pasar por Dios, cuando el pueblo elegido hace tres mil años, después de ser rescatado de Egipto, después de haberle mostrado los más grandes milagros que se pudieron ver, como incluso más grandes que los que hizo Jesús, eh, traicionó a Dios, fueron castigados 40 años en el desierto y fueron les puso, el verdadero Dios les puso un Dios falso para engañarlos para ponerles un grado de dificultad más grande y ese Dios es Yahvé un Dios falso recuerda mi querido amigo que Satanás está al servicio de Dios Satanás no es enemigo de Dios. Dios no tiene enemigos, no tiene rivales. Dios es Dios. Satanás es un instrumento de Dios, no un enemigo. Entonces, eh, le sirve a Dios. Y de hecho, le obedece a Dios. Y, y eso a lo mejor tú no lo crees, pero es evidente. Cuando Jesús echaba a los demonios, le daba la orden que salieran. Entonces hay una evidencia ahí de que Satanás obedece a Dios. Es el hombre el que no obedece a Dios. El hombre se burla de Dios. El hombre... ...es el verdadero enemigo de Dios. Entonces... Ya ve, es un engaño, una prueba de dificultad que les puso Dios y que no pasaron porque estaban enamorados del de dinero y el, de las cosas materiales. Recuerda que Jesús, que representa al verdadero de Dios, dijo, no se puede amar a Dios y al dinero. Y ellos amaron al dinero los fariseos que se decían representantes de Dios eran ricos así como son hoy día los cardenales del Vaticano los nuevos fariseos como son ricos todos los sionistas los otros fariseos entonces ese es Yahvé que sigue engañando a los que se dicen hoy día por y están a punto de sucumbir cuando venga el juicio de Dios ellos serán los primeros en caer en ser juzgados duramente por Jesucristo que representa al verdadero Dios eso es lo que te puedo decir mi querido amigo de Osorno a ver, voy a revisar tu pregunta por si hubiera alguna cosa que se me quedó atrás que a veces pasa que se quedan cosas atrás esto Ricardo, desde Osorno está bueno el programa es ya de El Dios de la Humanidad o solamente fue el dios israel un alunaki, un reptiliano ¿qué opinas tú de esto? la patrulla nada bueno mi querido dos no, y creo que, mi querido amigo dos yo creo que la pregunta te la contesté digamos y, Yahvé no es definitivamente el dios de la humanidad es el dios que ellos dicen de Israel, pero es un demonio eso es la verdad vamos con otra pregunta Granada de San José Maipo. interesante tu programa los de Friendship son verdad? es verdad que pueden ser a la gente? ¿de qué tecnología tienen los extraterrestres? ¿y cuántas razas han venido a la Tierra? ¿y por qué hay algunos que son mejores que otras hay varias preguntas ahí Sí, el Friendship, efectivamente, es un experimento que hicieron los extraterrestres donde ellos no fracasaron porque ellos son verdaderos los que fracasamos, o la respuesta nuestra fue la que hizo que fracasara la misión, porque no, no no estábamos preparados para esa respuesta para dar la, la respuesta que ellos querían eh, entonces eh, nos ofrecieron muchas cosas eh, y el poder de este mundo lo rechazó el poder de nuestro país también lo rechazó el poder de Italia también lo rechazó entonces eh, siempre el hombre de este mundo reacciona de la misma forma ante la posibilidad de algo que haga peligrar ...o que haga cambiar un poco el pensamiento de la gente. La posibilidad de que esta, de estos seres sanaran... ...de manera casi milagrosa... ...con una tecnología muy avanzada que tienen... Y, ...y sin ningún afán de lucro... ...solamente con el objeto de ayudar... ...eso era dañino para la industria de la medicina... ...la industria de la, industria de la medicina, la farmacia y todo eso... Es una mafia tremenda. Los médicos de las clínicas son verdaderos mercaderes. Eh, salvo médicos sencillos, y son muy pocos los médicos que tienen ética. Han sucumbido también al sistema. Así como hay corrupción en todos lados, también hay corrupción ahí en la medicina. Entonces, eh, son mercaderes de la, de la salud y de la muerte de las personas eso lo digo responsablemente y tengo muchas pruebas de ello entonces eh, no les interesó a los medios de comunicación acoger una misión así como la de frente porque empezaron a, a, a molestarse todos los grandes poderes Empezaron a llamar a los directores de televisión y de medios de comunicación para que eso fuera desvirtuado De esa manera, desvirtúan las cosas y, y la gente dice, ah, esta cuestión es un cuento. Y, y listo. Y la gente descarta. No piensa en investigar. Oye, ¿será cierto? No, voy a investigar. No. La gente es Se queda con lo que primero que le dicen. La gente es, acuérdense que gente opina por, y dicen esto o dicen lo otro así opina la gente entonces claro la misión de friendship era mucho para para nuestro no estamos preparados para eso todavía ellos quisieron así han hecho varias pruebas con nosotros por ejemplo lo, los los los naves extraterrestres que cayeron en roswell en el año 47 el año 33 en Italia y, y el año 50 creo que en, en Rusia sirvieron con el mismo objetivo como para probar al hombre cayeron para, para probar al hombre ¿y qué es lo que hizo el hombre? buscó la tecnología alienígena que sabían que era superior a la nuestra ¿para qué? para la guerra de ahí vienen los aviones furtivos entonces Realmente no estamos todavía, no tenemos la capacidad para recibir y para acoger y para este tipo de misiones. Eso es lo que te puedo decir. Ahora, más cosas de tu pregunta, veámosla. Porque tenía varios, varias preguntas dentro de la misma pregunta, a ver. La Patrana de San José, de interesante tu programa. Los friendships son verdad. ¿Es verdad que pueden hacer la gente? qué, qué tecnología tiene los terrestre? ¿Y cuántas razas han venido a la Tierra? La tecnología que tienen ellos tienen miles de años más adelantados que la nuestra. Imagínate con, imagínate tú, mi querido auditor, la tecnología que tenemos ahora. Proyectate a, a lo que era la tecnología hace 100 años atrás. Ahora, mil años atrás Te la puedes imaginar por, por historia, por las cosas que has leído A lo mejor Entonces Imagínate mil años atrás Hubiera aparecido tú con un celular De hoy día Te creen, te creen un dios Entonces ¿Qué quieres que te diga? O sea eh, La tecnología de ellos Ellos tienen una evolución Millones de años más adelantada que la nuestra Entonces, y es ciencia. Entonces, eso te puedo decir por ahora. Y bueno, han venido razas de muchas partes de, de nuestro sistema solar y también de otros sistemas solares y de la galaxia. Entonces... Eh, De, lo, de, lo, de las partes que más vienen son, son prácticamente de Venus dentro del Sistema Solar y de las lunas de Júpiter. Son los que más hemos tenido por acá. Y también vienen de, de las pléyades, las siete hermanas, son siete soles que hay en las pléyades. De ahí vienen muchos seres para este sector también de la fraternidad de Orión y la fraternidad de Sirio las de Sirio son las más evolucionados. bueno continuamos entonces parece que no hay más preguntas el hombre de hoy quiere autodestruirse Y quiere que se apriete el botón nuclear. Seguramente es una forma de locura. Como decía Giulietto Chiesa. Pero la explicación espiritual es que el hombre no quiere aceptar. A pesar de su evolución. A pesar de tener los poderes que tiene el propio Dios. Que él es la, su criatura. Y el efecto de una causa primera. O sea, el hombre no quiere aceptar que es criatura. Se cree Dios. O sea, el ego del hombre es el que nos está destruyendo. El hombre de hoy desafía al Creador. Porque él mismo quiere ser el Creador. Así que el instinto que tenemos es ser como Dios. Como el Creador. Pero Dios mismo nos lo había aconsejado. Les había dicho al hombre que sería como él. A su imagen y semejanza. Pero que caería en la tentación de reconocerse como causa y no como efecto. Esto representa la manzana de Adán y Eva. La tentación del hombre proviene del hecho de que no solo quiere sustituir al Creador, esto también le sería concedido por Dios, sino que no quiere aceptar que Él fue creado, emitido, y que antes que Él ya había alguien, o sea, Dios. La causa primera, que quiere nuestra gratitud, porque Él era antes que nosotros fuéramos. Esa es la única explicación que me han dado los seres celestes. De esto surge el karma, las elecciones equivocadas, la desobediencia. Queremos ser Dios. Filosóficamente te digo, debemos ser Dios, pero debemos reconocer a aquel que nos creó. Y que tiene la última palabra y el poder absoluto en el contrato. Olvidamos el poder de Dios. Él tiene el poder de destruirnos aunque seamos Dios. Él tiene esa prerrogativa. Si creas un cuadro y lo expones y por ahí tienes derecho a que expongan tu nombre y no permanezcan en el anonimato. Lo mismo ocurre con Dios. Sin embargo, el hombre no quiere reconocer el derecho de Dios de tener esa prerrogativa. Es un derecho de Dios y no una exigencia. Por eso estamos en una situación tan dramática como la que nos encontramos hoy. ¿Qué día tienes de Dios? Nunca lo he contemplado bien, aunque siempre he creído en el Dios del relato, es decir, a través de una interpósita persona según la más alta y excelsa manifestación de la divinidad que es Jesucristo. Me he enamorado de esta figura y creo que le soy fiel y quiero serlo, aún con todos mis defectos. He creído en Dios porque Cristo me lo ha dicho, y por ello creo haber realizado el concepto dicho por Jesús en la frase El que me ve a mí, ve al Padre. Y no podéis ir al Padre si no es a través de mí. Con esta frase Jesucristo quiere que comprendamos que no existe Dios tal como lo queremos o como nos lo han enseñado los textos sagrados. Existe en todo caso el poder invisible de Dios. Así he seguido adelante con esta concepción hasta que, como saben, empecé a tener experiencias espirituales de diálogo con Dios o con aquel que se llama Adoniesis, que interpreta a Dios. Y llegué a esta conclusión. Dios existe a través de sus intérpretes. Adoniesis es el padre, pero también interpreta a la fuerza omnicreante. Entonces Dios es personificado por el Espíritu Santo, así como Jesús interpreta al Cristo. Esto significa que este actor de la vida universal, Interpreta la figura de Cristo que nosotros no vemos Es Jesús quien nos dice yo soy el Mesías Por tanto es Jesús de Nazaret quien habla ya que al Cristo nadie lo ve Cristo es una inteligencia invisible Entonces cómo veo a Dios Lo veo como un actor que interpreta a una fuerza superior O sea al Espíritu Santo Que a su vez es actor de sí mismo Es decir se interpreta a sí mismo porque no hay nada más aparte de él o detrás de él. En nuestra dimensión veo a Dios como justicia. Sabemos que hay otras dimensiones donde la justicia no es como en nuestra dimensión. Esa es otra cosa que Dios me hizo descubrir. En nuestra dimensión humana y material sujeta al karma, la justicia es la misma para todos, pero no se expresa de la misma forma que en otra dimensión, y no porque en la otra dimensión sea injusta. De hecho, la justicia siempre es una, pero se manifiesta con diferentes interpretaciones y formas. Doy el ejemplo siempre con nuestro Señor, ojo por ojo, diente por diente. Así está escrito en la Biblia, y esta es la justicia de Dios en la materia. Si cometes un error, entonces pagas karma. Dios mismo nos dijo a través de Jesús de Nazaret Habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente pero yo os digo No os opongáis al malvado antes bien si alguien os golpea en la mejilla derecha ponedle también la otra si alguien nos llama a juicio para quitaros la túnica dejadle también el manto y si alguien te obliga a recorrer una milla recorrerás con él dos millas da a quien te pida y al que quiera que le prestes no le dé la espalda entonces este dios nos está diciendo que en nuestra dimensión donde reina la codicia la envidia los celos la violencia y el odio quien hace mal debe pagar un karma pero en la dimensión de los hermanos cósmicos es decir en la dimensión que orbita en el amor y la armonía la justicia no puede ser verganza sino perdón la justicia por lo tanto en esos mundos Es perdón porque la única perfección posible está en la séptima dimensión, es decir, en la luz. El sol, en el sol se puede ser evolucionado, genio e incluso seres de luz encarnados en hombres sin ser perfectos. Si se vive en una comunidad o fraternidad de luz o de hermanos, la justicia no puede ser ojo por ojo, diente por diente. En las verdaderas comunidades de Cristo se vive en armonía, Y todos se sienten hermanos, y por eso vives en fraternidad. Y si hay un error humano, no se puede ejercer la justicia de ojo por ojo, diente por diente, que es prerrogativa de Dios. Se tiene que ejercer la justicia que nos impone Cristo con el perdón. El perdón no es debilidad, como los necios nos quieren hacer creer. El perdón es una de las formas de justicia, tal vez la más elevada de las formas de justicia y de fuerza presentes en el un universo. Y ello, Porque solo a través del perdón entre hermanos, por tanto sin devolver con la misma moneda, se puede ejercer una forma de justicia presente en las comunidades evolucionadas del cosmos y en las comunidades cristianas presentes en la tierra. No te estoy diciendo que perdones a un mafioso, sino que perdones a tu hermano a imitación de la comunidad del cosmos, y esto porque Cristo vino a traer el reino de Dios es decir, el reino de su Padre, la Tierra, a sus elegidos y no a la humanidad. El reino de Dios no es la tercera dimensión, aquella del ojo por ojo, diente por diente. El reino de Dios es el perdón, la mejor venganza es el perdón. En esta sociedad yo quiero el ojo por ojo, diente por diente y la eliminación de los sistemas criminales. Jesús me elige como su amigo si lo pienso así. Pero en la comunidad de sus hermanos, lo que él ha elegido, el ojo por ojo y diente por diente, sería diabólico. No es evolución. Por lo tanto, Dios no ejerce su justicia de la misma manera. El ejercicio de la justicia de Dios depende de la dimensión. Esa es la clave. También añadiría esto. Dios es intransigente con nosotros. Y no es porque no nos perdone o no nos ame sino porque quiere templarnos en la fuerza y en la fe. Cuando él me pide que esté solo y sufro porque necesito ayuda, no lo hace porque me odie o porque esté, se esté vengando, sino porque quiere fortalecer dentro del cuerpo y del corazón de Giorgio la posible falta de fe que requiere el dolor del cuerpo y la necesidad y exigencia de la carne. Por eso él te priva de consuelo, de amor, de las caricias que los hermanos te puedan dar para fortalecerte de antemano. Entonces el siervo no debe decir el Señor es injusto, sino que debe decir, cierto Señor, así seré más fuerte. Así es Dios también. Es decir, es intransigente, pero no porque no nos ame, sino porque ve que este es un mundo cruel que permanentemente nos tienta. Yo soy tentado todos los días de manera implacable por la materia, El privilegio que tengo es que quien me fortalece mi espíritu es aquel que lo creó. Fortalecer, sin embargo, no es siempre dar caricias, sino también y sobre todo privaciones. Cuando Dios te priva de una alegría, entonces se está fortaleciéndote. Te pongo un ejemplo. Tener la presencia de hermanos y hermanas, que me ayudan cuando sufro es hermoso y al padre también le gusta pero si en el futuro esto puede disminuir la fuerza de mi fe y de mi mente él me priva de ellas de antemano para que yo sea más fuerte para servirle este es también el Dios que yo he conocido y que ustedes también deben comprender cuando Dios te pone a prueba esa es la mejor forma de su presencia porque significa que te ama y te fortalece Cuando Dios está ausente y sientes apatía o indiferencia, y no sientes ni amor ni tristeza, significa que te ha abandonado. Esto lo aprendí de mi maestro Eugenio, que solía decir que debíamos buscar pruebas. Si no las teníamos, porque solo así atraeríamos sobre nosotros la presencia de Dios que nos ayuda. A nadie le gusta estar enfermo, ser probado y estar solo pero significa que el Señor pone a prueba nuestra fe y que somos débiles, pero también estamos a su servicio, si damos nuestra voluntad y estamos dispuestos a dejarlo todo. Tenemos que decir, Señor, sé que esto es una prueba para mi fe. Si quieres que siga el camino, pruébame y de todos modos te seré fiel. Pero ya ves cómo va mi vida. Tengo hijos sanos, no vivo en medio de la calle, nuestra obra es grande, Y esto es porque el Señor cuando me prohíba me da 100 veces más a través de hombres y mujeres. Pero sé que un día también no, podré no tener nada y no tendré que desquitarme con nadie, ni conmigo ni con mis hermanos. Es su voluntad. Él debe saber y sabe que no me echaré atrás de cualquier forma que me haga vivir en este mundo. Daré mi vida por su Hijo y por Él. Me pase lo que me pase. Si Él quiere ponerme a prueba, que así sea. Bueno, mis queridos auditores, vamos a quedar hasta aquí. No pensemos, mis queridos auditores, que la guerra terminó. En ningún caso ha terminado. Cuando el odio, la enfermedad y la locura están en esas mentes, Están promoviendo la guerra. No me refiero a ninguno de los personajes que ustedes conocen. Si no me refiero a los verdaderos promotores de la guerra, que son los dueños del dinero, la gente más mala que existe en este mundo. Ellos, mientras que están poseídos por el mal y han superado al mal en maldad ellos son los que promueven la guerra y mientras ellos estén la guerra estará entonces los títeres que se sirven de presidentes lo único que hacen es responder a sus deseos porque son estos los que los mantienen en esa posición de privilegio, de sentirse poderosos a los presidentes. Porque cuando son poderosos y hacen sus reuniones, y se fotos, por eso les gusta estar ahí. Viven en banquetes y cosas así. Y reciben las órdenes que tienen que cumplir. Y para eso, y para hablar de guerra, y para hacer declaraciones, para eso se les paga. Para eso los tienen ahí, para que ellos den la cara. Y ellos son los promotores, los que siguen los dictados de los promotores de la guerra. Entonces la guerra está en la impronta de los más malos del mundo, y por eso que la guerra va a terminar, y va, no va a terminar sino que va a terminar con la humanidad recuerden mis queridos auditores el mensaje que dimos del periodo de comienzo de la justicia divina cuando se cumplan los 36 años de estigmas del estimado Cisado Giorgio Giovanni empezará la justicia divina durará siete años Y después de eso, vendrá Jesucristo y el juicio. Eso pueden creerlo o no. Tienen derecho ustedes a creer lo que quieran. No tienen por qué creerlo, pero yo cumplo con decirlo. Les damos las gracias por acompañarnos, les damos las gracias por sus preguntas y los esperamos la próxima semana a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa aquí en la radio Puente Alto.